A ver qué, qué se plantea en esta e u n i La palabra unidad sería la palabra que va a rondar. Yo creo que la unidad está. Simplemente son cuestiones, por ahí malos entendidos, este, por ahí la prensa marxista i también,、uh -huh. pero creo que en el seno de, de, de, de los intendentes y del gobierno provincial de Francia y e s Estados Unidos. Están esperando a los i n t e n d e n t e s o a las intendentas v e r n i s t a s o el ala ultra v e r n i s t a Es que yo no sé quién es la gente q u i é n e s u e trabajar. La verdad, que, es que si uno se define de un lado o del otro, es medio difícil, ¿no? Es medio difícil. Nosotros, yo principalmente trabajo para el Partido Judicialista. Creo que el movimiento está por sobre todas las cosas, por sobre todas las personas.、Uh -huh. este, así que creo que lo que sale hoy va a ser eso. Me parece que va a ser eso. Y no porque lo diga yo, me parece que todos coincidimos lo mismo. ¿Están pre preparados para una derrota? Siempre hay que prepararse para la derrota, ¿no? Pero nosotros trabajamos para triunfar, no para, para que seamos derrotados. p u e d e levantar este, este puntaje que se está hablando de 3-4 puntos abajo que tiene el peronismo? Yo creo que sí, creo que sí. Y creo que cada uno nos tenemos que hacer cargo de nuestro pueblo. ¿no? O sea, yo no te puedo hablar por la provincia, pero sí te puedo hablar por el 25 de mayo. Estamos trabajando todo, estamos, como se dice vulgarmente, poniendo toda la carne.